...desde la Sintonía de Berriozario y Bratia... ...saludos desde la Sintonía del 100.8 de la FM... ...jueves 1 de noviembre comenzamos mes... ...y aquí estamos como cada jueves para compartir contigo... ...todo lo relacionado a la música local... ...a la música que se realiza en Euskal Herria... ...en todos sus estilos musicales... ...de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde... ...programa Euskal Música que también lo puedes volver a escuchar... ...lo puedes volver a disfrutar... El fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 20 a 21, de 8 a 9 de la tarde, en el mismo día, el 100.8 Berriozario y Retia, pero siempre sí, en redifusión, en repetición. Y en cuanto concluye el programa el jueves, lo subimos a las redes sociales, lo subimos tanto a Facebook como a Twitter, para que este y todos los programas de Euskal Música los puedas escuchar el día que más te guste, a la hora que más te convenga.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 Tienen un hueco en la página que tenemos en Instagram para que puedas ver las fotos. Recuerda, Instagram, Euskal Música. Comenzamos el mes de noviembre, jueves 1 de noviembre, riguroso directo. Sábado, día 3 de noviembre, domingo 4 de noviembre, en redifusión, en repetición. Para comenzar el programa de hoy de Euskal Música tenemos varias novedades. La formación de Iruña, Baobas Will Destroy Your Planet... Y la formación MADIR También, entre otros, sonarán los Saraustarras Eraso Con su nuevo trabajo discográfico y Inoren Lurretán Todo ello durante estos Próximos 60 minutos Todo ello de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde En una nueva edición Del programa Euskal Música Tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria En todos sus estilos musicales Y vamos a comenzar el programa de hoy Y lo vamos a hacer con el grupo de Luña Babats Will Destroy Your Planet Que regresan con nuevo trabajo Que le, que nos transportará por diferentes planetas Del estilo pop a la velocidad de la luz Las nuevas canciones que completan el disco Van desde el estilo pop amable De los 60 hasta un beat pop Que nos llevará a los 90 En comparación al disco anterior Los ritmos y las melodías vocales Cobran fuerza frente a las melodías De los synths En el primer disco largo fueron a los estudios a Bay Road en busca del sonido indie británico, esta vez han conseguido los objetivos con un mayor trabajo de estudio. Banda que... Lo dicho, edita este álbum, Argyaren a Viadurá, y que lo van a empezar a presentar el día 8 de noviembre en el Café Anchoquía de Bilbo, el 9 de noviembre en el Doca de Donosti, el 29 de noviembre en Jimmy Jazz de Gasteiz, y entremedio el 23 de noviembre estarán aquí en Iruña en chincharry La banda la componen en Eko a la batería, Amaya a los intes, Chemi a la guitarra e Imard a la guitarra y a la voz. Nos quedamos con dos de los temas extraídos del nuevo trabajo de la formación de Iruña, Baobats Will Destroy Your Planet el álbum Argeren Abía Dura y de él extraemos los temas Lentasunak y sarata. Kosugean honetan, mundu adan gaztora estaban sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de la formación de Iluña, Babad's Will Destroy Your Planet el álbum titulado Argerin a viadurá Álbum que contiene nueve canciones De ellas hemos disfrutado dos, Lenta Sunak Y Sarata, novedad esta semana En Euskal Música, como novedad Es lo nuevo de Madi, que es un proyecto Que inicialmente estaba compuesto en solitario Por la ataundarra Madi Noguera Y que desde 2017 Ha tomado formato de banda El nuevo disco, Yin Yang, viene Con 10 nuevas canciones compuestas Durante este último año en el local conmigo Con un sonido más contundente Pero sin perder su carácter Este disco, grabado y mezclado por Carlos Os Sinaga durante los meses de julio y agosto del 2018 en el estudio Bomberenea ha salido a la luz el mes de octubre de este año 2018 10 temas te puedes encontrar, entre ellos los que vamos a escuchar, Nora y Getsurrak es lo nuevo de Madi Música Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este nuevo proyecto que inicialmente estaba compuesto en solitario por la taundarra Madi Noguera y que desde el 2017 ha tomado formato de banda para editar este álbum Yin Yang. Un álbum que lo estarán presentando en Gasteiz, en Ordicia y en Guernica, 16, 17, 18 de noviembre y 7 de diciembre en Durango y 15 de diciembre en A-Town. Y ahora nos vamos... Con la formación Eraso y Noren Lurretan, ese nuevo EP de Eraso que fluye como si se tratara de un viaje en una montaña rusa. 26 intensos minutos donde los riffs más veloces y los ritmos más pesados se funden con épicas melodías y voces viscerales haciendo que se les ponga uno el corazón a 100. Un viaje sonoro de alto voltaje que te deja con la inquietante sensación de querer escucharlo una y otra vez y Noren Lurretan... Es la esencia y la filosofía de la banda, por encima de todo y con el afán de romper las barreras sonoras establecidas, sencillamente haciendo lo que más les gusta y sin casarse con nadie. Aunque no haya sido fácil llegar y tras caminar sobre la cuerda floja, gracias a la constancia y dedicación han podido alcanzar un equilibrio propio. Hoy es el día que a las puertas de su vigésimo quinto aniversario, el ASO se encuentra más vivo que nunca. Nuevo EP, y no en del de, tan, de te los temas, o de chat, y dena na, el SUTAGAR estará en la Sala Totem de Atarrad y Avillaba, con motivo del trigésimo aniversario de la banda. Un día antes, el 8 de noviembre, Euskal Música realiza un programa especial de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde, con motivo de ese trigésimo aniversario de la banda Ibarresa SUTAGAR. Repasaremos toda su discografía y alguna que otra entrevista. ¡Bum! Recuerda, el jueves 8 de noviembre, de 2021 horas, de 8 a 9 de la tarde, programa especial dedicado a la banda Ibarresa Soutagar, con motivo de su trigésimo aniversario, 1988-2018. ¡Gracias! <risa>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 Euskal Música te trae las noticias más destacadas y la agenda de conciertos para los próximos días. Euskal Música, jueves de 20 a 21 horas, 8 a 9 de la tarde, sábado o domingo en difusión repetición de 20 a 21 horas, 8 a 9 de la tarde. Comenzamos el repaso a la agenda de conciertos y a las noticias más destacadas en este jueves 1 de noviembre en riguroso directo sábado 3, domingo 4 de noviembre en difusión en repetición en una nueva edición de Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en el 100.8 de Berriozar y Gratia, entre las 20 y 21 horas, 8 9 de la tarde. Repasamos la fecha de un concierto, será el sábado 24 de noviembre. Doctor Deseo estará en la Sala Totem de Villabata, Rabia. Presentando su nuevo trabajo discográfico será a partir de las 9 y media de la noche y las entradas ya están a la venta, anticipadas por 16 euros. Comenzamos el repaso a las noticias y lo vamos a hacer con la formación de Tafaya Zartacocá, que se despide tras más de 10 años de camino autoproducido y tras casi dos centenares de conciertos. Durante los meses de noviembre y diciembre darán sus últimas fechas en Barcelona, Cizur y Donosti, para acabar despidiéndose el próximo 29 de diciembre en el Atorchurroca. El 3 de noviembre en Barcelona, el 20 de noviembre en Cizur, en el Sorgingaua. El 8 de diciembre en Donosti y lo dicho, el 29 de diciembre, el último concierto en el actor Churroca. La banda Josechu Piperac and the River Band anuncian su primer trabajo de estudio. El nombre gritando otra vez el disco Churroca saldrá bajo el sello navarro de el Bromedario Records ya están a la venta las entradas para la edición de este año de la Torture Rock, que será el 29 de diciembre como viene siendo habitual en Atarrabia, el Eiza se pueden conseguir en el Torrea, en elizondo en Incha, en Tafalla, en el Chalupa, en Donosti, en el Urcamendi en Gasteiz, en Alavedi, en Bilbo en Rondavide y en Echari, en Lecuona de lo que se refiere a Iruñerria, en Don Ibane en Toki Eder, en Iturrama en Espala, en Atarrabia en Basajaun, en Barañain en, en Akelamendi, en La Chantrea en Arpea, en el casco viejo en El Cadisto y Enrico Taberna. El precio, 18 euros. Nos vamos con Parabellum, que grabarán un DVD con los conciertos del 14 de diciembre en la Sala Moonlight de Madrid. Y la Sala Santana 27 de Bilbo el 22 del mismo mes para su posterior edición a través del sello El Dromedario Records En ambos conciertos estarán acompañados de José Chupi Perrac, Ander River Rothband y la Shakespeare's Y acabamos el repaso con las noticias más destacadas y lo hacemos con Mire Viocha, que es el single y videoclip adelanto del nuevo trabajo discográfico de la formación del norte de Nazarroa, esian El disco llevará por título a Sierra, así que nos quedamos disfrutando del single adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico para Escian. El tema Mire Viocha.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 Repasaremos toda su discografía y alguna que otra entrevista. ¡Pum! Recuerda, el jueves 8 de noviembre, de 20 21 horas, de 8 a 9 de la tarde, programa especial dedicado a la banda Ibarresa sutagar con motivo de su trigésimo aniversario, 1988-2018. <música> Ez sakitu, ni ez naiz, ni ez Y después de hacer un pequeño repaso a las noticias más destacadas y a la agenda de conciertos y escuchar el single adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico de Sian, nos vamos hasta Bilbo, nos vamos con la formación Uger, una banda compuesta por Uri a la batería, Asa al bajo, Borja a la guitarra, Fiker a la guitarra y Gago a las voces. Un EP compuesto por 6 temas, es el segundo trabajo de esta banda de Bilbo. Ellos son Uger, el álbum se hace llamar B, y de ahí te extraemos los temas Samara e Isana, y se empean... Pues ahí estaban, sonando dos de los temas incluidos dentro de lo que es el álbum de esta formación de Bilbo, la formación Uger, una banda compuesta por Uri, Aza, Borja, Fiker y Gago. Este segundo EP compuesto por Sistemas... Titulado B y lo que escuchábamos Los temas Samarra, sana y Sempean Y ahora nos vamos a bailar un poquito Y lo vamos a hacer con la formación un chacón ganas ya de que saque nuevo trabajo discográfico Está puntito a puntito de salir Pero mientras tanto nos vamos a quedar Con el álbum del 2016 Erchitatik y de los clásicos Calabasak y Alapangora <música> música de uncha. Ponemos ya el punto y final a una nueva edición del programa de al música que hemos comenzado con varias novedades. Las novedades de la formación Babas, Wild Destroy Your Planet y Madi. También hemos escuchado a la formación de Salaus Eraso. Hemos repasado un poquito la agenda de conciertos y las noticias más destacadas y luego hemos escuchado a la formación de Bilbao Uger y a Un chat que lo dicho, como te comentaba anteriormente Dentro de poquito sacarán a la venta Lo que será su nuevo trabajo discográfico Recuerda que volvemos dentro de 7 días Será el 9 de noviembre No, el 8 de noviembre. El 9 de noviembre es el concierto de la Sala Totem de Atarrabia de Sutagar con motivo de su trigésimo aniversario. Un día antes, el 8 de noviembre, estaremos aquí en Euskal Música en Berriozar y Ratia con un programa especial dedicado a la banda Eva Reza Sutagar donde repasaremos toda su trayectoria musical, toda su discografía. Será dentro de siete días. Hasta entonces, saludos, agur. día y y se sango y de el viernes 9 de noviembre sutagar estará en la sala totem de atarrradia villaba con motivo del fiquimo aniversario de la banda